¿Dónde se adoraba? El profeta fue adorado en la cueva de una libertad antes de que se le revelara la revelación.